Bueno, buenos días.、Eh, buenos días, a la señora inspectora regional, autoridades de DIPREGEP, a todos los alumnos presentes acá, a todas las delegaciones, a todas las escuelas, que hoy este, representan、eh, algo muy fuerte en lo que es、eh, el deporte en nuestra ciudad. El C-124. Inicia en esta semana la decimoctava edición de los Juegos Deportivos Alberto Herrera, un profesor que Este, caló muy hondo en todos nosotros los profesores de educación física porque fue un generador de todo esto.、Eh, desde muy, desde muy、eh, jóvenes nosotros lo hemos conocido y él ha pregonado el deporte en todas las escuelas. Y bueno, y hoy tenemos la posibilidad de tener el, los d e c i m o c t a v o juegos deportivos estudiantiles o r g a n i z a d o s por el CER 124. Detrás de todo esto queda este, el agradecimiento inmenso para todas las instituciones que trabajan en esto, a partir del C-124, a partir de la jefatura este, regional, que hoy ausente está la, la inspectora, que también、eh, me encomendó el, el saludo hacia todos ustedes, lo mismo que la inspectora jefe distrital. Como decía, el c e f 124 organiza todos los años y, bueno, es el generador de este espacio del encuentro del deporte eh, escolar. Eh, de, es algo que persigue mucho la Dirección de Educación Física de la Provincia de Buenos Aires a través del deporte masivo, donde todos, donde todos tienen que participar. Todos tienen la posibilidad de poder participar, de encontrarse, de jugar, de divertirse y, sobre todo, las cosas en estas edades de ser feliz.、Eh, Yo creo que está todo dicho la presencia de ustedes acá. ¿Eh? La presencia de todos los chicos de todas las escuelas,、eh, el agradecimiento también a todos los profesores que tanto trabajan con los chicos para que ellos puedan estar hoy en esta prueba atlética que se va a iniciar en instantes más. Eh, sin eh, volver a, a destacar también que no solamente es el atletismo, sino también son todos los deportes de conjunto que ya se iniciaron en el día de ayer. Yo no quiero demorar más, simplemente quiero este, destacar nuevamente la presencia. De todos ustedes、eh, y, de, y tener bien en claro que el deporte es el camino、eh, de la integración, es el camino de la inclusión, donde todos deben estar, donde esto es para todos, donde acá no hay distinción de ningún tipo. Y bueno, y decirles que esta semana sea la semana. De la educación física, como nosotros la llamamos, y que desde, el, desde、eh, esta participación en el deporte escolar ustedes puedan manifestarse en plenitud、eh, junto a sus compañeros, junto a sus padres, en no solamente de su escuela, sino el intercambio y el encuentro con los chicos de todas las escuelas del distrito de la barrilla. Sin...、Eh, Eh, sin tener en cuenta escuelas estatales o escuelas privadas, acá estamos todos juntos. Este es el encuentro,、eh, un verdadero encuentro deportivo donde la participación está por encima de todo. Y el encuentro,、eh, por, sobre, por sobre todas las cosas,、eh, que sea el, ese espacio de,、eh, de sana participación y de aceptar tanto la derrota como el triunfo.、Eh, Decirles entonces el máximo de los éxitos, que pasen una hermosa semana、eh, de, de pleno deporte en representación de sus escuelas y que, como dije recién,、eh, traten de que en estas edades y en todas las edades del, trans, del transcurso en la etapa escolar, sobre todas las cosas, sean felices y practiquen el deporte en bien de su salud. Muchísimas gracias.